el Departamento de Sanidad está impulsando en su estrategia de crónicos todo lo que son hábitos saludables con el objeto de hacer una actividad física que no cuesta dinero al ciudadano, no cuesta más que ponerse unas zapatillas y que además las características que tiene esta ruta saludables es que van a ser utilizadas por los profesionales de atención primaria, tanto enfermeras como médicos, a la hora de aconsejar actividad física. estas rutas no solamente se van a utilizar para las personas mayores, se intenta también utilizar ...cuando se ponga en marcha la rehabilitación cardíaca fase 3... ...que empieza en, en octubre de este año en todo Guipúzcoa... ...y son rutas también adecuadas para aquellas personas... ...que tras un infarto están han hecho primera fase... ...la segunda fase de rehabilitación cardíaca... la tercera es justamente hacer actividad física... ...moderada en función del nivel de riesgo de corazón".